Por una ley de radiodifusión de la democracia. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de televisión pública nacional y de radio nacional. Y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de televisión provincial y una emisora de FM municipal. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.